Eh, bueno, amigos, estamos dando el puntapié inicial a este proyecto llamado Radio Espacio,、eh, el, donde el cual nos pueden escuchar a través del w w w m y s p a c e c o m s l a s h radioespacio. Y mi nombre es Mauricio o v e j a r los voy a acompañar por los próximos 70 minutos y la idea es por un tiempo más, ¿no? Para esto también me encuentro con mi gran amigo Alex Hernández. Buenas noches. El cual nos va a estar acompañando. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien. ¿Y usted? Un poquito de frío, pero、Hoy、ya、sí. se avecinaba en Santiago hace bastantes días. Va más de una semana. Creo que mañana ya termina esta ola de frío. Pero viene la otra ola, la del smog. Ah, no, esa ola ya estamos acostumbrados a ahogarnos en ellas, ¿no? Bueno.、Eh... Bueno, después a medida que vaya avanzando el programa les vamos a ir contando cuáles son los objetivos de este proyecto, cuál es la idea. No sé si Alex tiene algo que acotar a eso o vamos de inmediato a la música. Mire, lo dejo en sus manos por el momento. Yo tendré la palabra en el momento que sea preciso. Okidokis, entonces vamos a la música. Lo que viene a continuación es Pedro Aznar con un tema del disco Par. No es un tema. Discúlpeme, amigo ¿Es Mauricio,、temón? es un temazo. <risas> es un temazo, ok. Bueno, del disco Parte de volar del año 2002, escuchamos Dicen que dicen aquí en Radio Espacio. Radio Espacio. 全ての e 生を守るために、全ての人生を守るために、全て デモペセスチーコスティンテデンティセンテディセンテディセンテディセンンテディセンテディセディセンテディセンティセンテンディセンテディセンディセンテディセンディセンテディセンテデディセンテディ どんどんいじょういじょう e じょういじょう e じょういじょ a いじょういじょう o じょういじょうい u n ういじ n ういじょう i じ a ういじょういじょういじょういじょういじょういじょうい o ょういじょういじょういじょういじ フ uego、e g o uego、で、どんで、ヴェンガ、ヴェンガ、ヴェンガ、ヴァンガ、ヴァンガ、ヴァンガ、ヴァン ディセンディセンディセンディ Nos acompañaba Pedrito Aznar en esto que se llama Radio Espacio.、Eh, bueno, contémosles un poco a la gente que nos está escuchando, Alex,、eh, de qué se trata este proyecto, como primer programa, como piloto.、Eh, ¿Cuáles son las ideas para esto? No sé si te parece. Por ejemplo, dentro de los puntos tenemos la presentación de bandas emergentes. Que es muy importante para la poca difusión que se le pueda dar a las bandas poco privilegiadas de nuestro entorno. Ya sea por el lugar donde se ubican o por la conteración de estrellas que se están dando en este momento a través de la televisión y la <risa> radiodifusión de esos grandes cantantes que nacen en rojo de farra contra farra y otros programas que mejor no nombrarlos. Pero nosotros vamos al otro punto, al punto de la sangre que corre y del corazón, a esas bandas que a puño, a puño y fuerza se han dado a conocer a través de pequeños programas radiales. de r a d i o s poblacionales o grupos que a través de su propio esfuerzo también se han dado a conocer en distintos lugares de acogida como paz destinado al reconocimiento de nuestra música, ya sea rock, ya sea folk o ya sea una mezcla indefinida de lo que puedan ser. Bueno, te cuento cómo tienen que hacerlo estas bandas para poder tener un espacio aquí. ¿Cómo、eh, tienen que hacer estas bandas, querido amigo Mauricio?、Eh, simplemente nos tienen que mandar su material a nuestro mail, r a d i o s p a c i o h o t m a i l c o m y nosotros vamos a transmitir su, sus grabaciones, sus demos, su grabación de estudio, como sea. Nosotros vamos a transmitirla a través de nuestro programa. Y bueno, te recuerdo que este programa, aparte de ser transmitido a través de w w w m y s p a c e c o m r a d i o s p a c i o nosotros vamos a difundir muchos CDs. No te creo. Créeme, porque sí lo vamos a hacer. Eso es el no te creo sonó así como, así como、uh, pauteado. p a u t e a d o pero no está, no está pauteado. No está pauteado. No está pauteado. Es que hay muchas cosas, Mauricio, que yo no te creo. Ah, ya, 10-4. ¿Ah? Ya. <ríe> Eh, el sentimiento es recíproco, Alex. Eso es lo bueno. Bueno, también vamos a tener lectura de mails, de todos los mails que nos manden nuestros amigos con sugerencias, reclamas. No te creo. <risa> Créeme, Alex. No, sí, en serio. <risa> <risa> bueno, también vamos a tener la idea desde el segundo programa: es tener música en vivo. Hay una sección que se llama. ¿No e s t a en vivo? No, se llama Guitarra en mano. ¿Ya? Bueno, no estudia la pauta, ¿no? ¿Ah? No estudió la pauta. usted. No estudió la pauta. No, y, y, y, lo que y lo que dice más encima parece pauteado. Y lo que digo yo parece pauteado,、claramente. claro. Y no estudió la pauta. Pero bueno. Y no estudió la pauta. Hoy también tenemos una sección de publicidad para emprendedores. No, sí, porque lo que pasa es que si hay una pauta, usted tiene que seguir la pauta como corresponde, amigo mío. Así es. Así es. Yo estoy siguiendo la pauta como corresponde. Estamos en el punto 2. En el punto 2, donde aparece futuros programas, donde se va a hacer invitación a distintos can cantautores nacionales o、U、internacionales que los quieran venir a apoyar acá. ¿Tú crees que nos venga gente internacional? Sí, tengo b a s t a n t e amigos que han venido de otros países a mostrar su música. Estupendo. Hoy escuchemos gente de otros países. ¿Te parece si escuchamos, vamos a la música?、Eh, lo que sigue ahora es un tema de divididos. Divididos, qué buen grupo. ¿eh? A de... través de la historia del rock latinoamericano nos entregan una muy buena música. Por favor, Mauricio. Es del álbum Narigón del Siglo del año 2000. No creo que sea el tema que e s t o y pensando. ¿Parmil?、Eh, Parmil, pues perrito. <risa> Grande perro, t e p a r e c e si、sí, entonces vamos con Parmil aquí en Radio Espacio? Radio Espacio. Alex, te contaré que lo que sigue es nuestro segmento de Rincón de Escritores. Mira, qué bueno que me lo hayas dicho, porque aunque yo no venía preparado, <risa> <risa>、eh, traigo una obra de arte que tengo en mis manos en este momento, que ha tenido bastantes ediciones. ¿Y de quién hablo? De don Eduardo Galeano. Y el libro que quiero presentar, o parte, o el extracto del libro que quiero presentar es Las Venas Abiertas de América Latina. Aquí va. Tupac Amaru fue entregado, cargado de cadenas, a los realistas. En su calabozo entró el visitador Arech para exigirle, a cambio de promesas, los nombres de los cómplices de la rebelión. Y Tupac Amaru le contestó con desprecio. Aquí no hay más cómplices que tú y yo. Tú por opresor. Y yo por libertador. Por lo tanto, los dos merecemos la muerte. Por estos dichos, Tupac Amaru fue sometido a suplicio junto con su esposa, sus hijos y sus principales partidarios en la plaza de Huacaipata, en el Cusco. Le cortaron la lengua, ataron sus brazos y sus piernas a cuatro caballos para descuartizarlo, pero el cuerpo no se partió. Lo decapitaron al pie de la horca, enviaron la cabeza a tinta, Uno de sus brazos fue a Tungazuca y el otro a c a r a b a y a Mandaron una pierna a Santa Rosa y la otra a l i d i t a c a Le quemaron el torso y arrojaron las cenizas al río Watanay. Se recomendó que fuera extinguida toda su descendencia hasta el cuarto grado. o g u a Como sabemos, la historia no es siempre la que nos muestran. De hecho, la que nos muestran esconde la verdadera historia. De este continente tan sufrido, tan violado y al mismo tiempo tan arrasado por los verdaderos opresores del mundo, los imperios, que en este momento, para muestra, un botón está en el norte. Grande sea, USA. <risa> Hoy, hoy, qué buen texto. Eduardo Galeano. Eduardo、eh, Galeano. Las venas abiertas de Latinoamérica, ¿no? O de, de América, América Latina, Latina. De América Latina. Todavía estamos esperando, ¿no? Oye,、eh, mira, queremos. Ya nos espera la alegría, Mauro. <risa> <risa> la alegría bueno, ya no va. Queremos recordarle a, a nuestros auditores que en, este, en esta sección, Rincón de Escritores, están todos invitados a participar. ¿De qué manera? ¿Nos pueden llegar hacer llegarnos sus escritos a r a d i o s p a c i o h m a i l c o m ¿O de lo contrario, pueden venir? Exactamente, a ese punto quería llegar. Por eso te mire con ojos de gacela no domada. De gacela rabiosa. Lo、no、hubieran visto los Bueno, el cuento es que pueden venir también. e h Y el, cuen que... el, cuento, el cuento, la novela y la poesía. Es que pueden venir. Todo eso. Bueno,、eh, como les recordamos, este es el primer episodio, el piloto de ...de lo que puede ser una larga historia, pero vamos viendo, ¿no?、Eh, esto es Radio Espacio, ¿no? Entonces, mira, la idea es que nos manden sus ...sus trabajos y se pongan en contacto nosotros.、Eh, lo repito, radioespacio.com. Ahí pueden llegar a comunicarse con nosotros y estar aquí. En este sofá de, de emociones. Radio Espacio. Y su nombre lo dice: Esto es un espacio dentro de una radio para todos ustedes y de ustedes. Ok, y como es radio, vamos a la música. Lo que viene es Enrique Bumbury. De su álbum pequeño de 1999, escuchamos El extranjero. アメリカエ Antigua quisiera morir、ピロニョ、クレコン、アフリカ、アシラ、エサウィラ、エルリ、エバヤロ b o m b u r y qué buen tema, maestro. Es bueno, es bueno. Es bueno el maestro <risa> es bueno. h o y llegamos a una sección que <risa> podría ser como la, la cortina.、Eh, la cual queremos que la gente nos haga llegar s u mail. La idea de este programa, insistimos, es que toda la gente pueda participar. Esta sección se llama Reclamos Reales. Y yo creo que esta es una de las partes más importantes de la radio. Porque la radio se hizo para informar y para ser informada. No desinformar. No desinformar. Ya, bueno, en esta ocasión, como estamos en el piloto, los reclamos los va a hacer don Alex Hernández. No sé qué. Bueno, como, como es el programa piloto, yo tengo. Sí, me voy a dar. Sí, me voy a dar la oportunidad de hacer un reclamo en particular. Bueno, bueno la rabia que tengo. La rabia que tengo. Generalizada ya. Es por la conducta que ha mantenido el gobierno en distintos puntos ...en distintos puntos de i i s s puntos t t n o d su jefatura. Él no es andar en el tema, pero todos sabemos las complicaciones que ha tenido la gente periférica para ellos mismos. Porque ellos no saben lo que es la periferia. Nosotros somos la periferia. Lo más cercano que podemos estar al gobierno es ir en micro. Cruzando por fuera de la alameda, y nada más que eso. Nada más que Ese eso. sería como el acercamiento máximo que tenemos con el, el gobierno. El acercamiento máximo que puede tener el poblador con el gobierno.、Eh, ellos nos piden a nosotros, ellos, el gobierno, nos piden a nosotros que mantengamos un ahorro en nuestros hogares: ¿eh? ahorro energético, ahorro energético. Sigue la, sigue la corriente. Sigue la corriente sigue la corriente. Pero ese verso que nombró no, no, mi amigo Mauro, que dijo mi amigo Mauro, es también una consecuencia. Sigue la corriente. Sigue la corriente de qué? De la concertación. De la concertación. Y son los mismos que se sientan a la mesa de la derecha. Alianza por Chile, todos sabemos. Los últimos hechos que han ocurrido con Piñera. Y esto. Esto se basa en que todo el problema conduce a que nosotros lo solucionemos como pobladores con un sueldo indigno para la mayoría de la gente. O sea, el problema lo solucionamos nosotros y lo hacen ellos. ¿O no? Estupendo. Estupendo. Bueno, en esta sección, recreamos reales. En esta ocasión, a nuestro gran compañero Alex le tocó desahogarse. La idea es que ustedes también puedan desahogarse, e c o m o Mandándonos un mail a radioespacio.com. Bueno, y ahora tenemos una sección que es de una suerte de utilidad pública, ¿no? Que se llama Publicidad para Emprendedores. En esta ocasión nos acompaña www.oes.cl para todos sus eventos: foto, video, música. Banquete, todo eventos, eventos. Todo lo que necesite para su evento en www.obs.cl. El mail de contacto es obs, obs.obs.cl. Me deja s dar el número telefónico. Pero por、Mauro. supuesto, el número telefónico y anótelo bien. No lo voy a decir con rapidez para que usted sepa y busque su lápiz y su papel. Lo esperaré ...cinco segundos. <risa> ya tienen lápiz y el papel en sus manos. El número es 746-4158. 746-4158. ¿Quién más nos acompaña en e s t e publicidad para emprendedores, amigo Alex? Nos acompaña también l o c a l de Comida Rápida Don Cangrejo, ubicado en Alameda 4251. 4451, amigo. 4251. Ok. El número es 779-8518. Ese número es para la gente que vive alrededor de,、eh, de ese sector sí, puede pedir sí, su colación. Sí, puede pedir colaciones, puede pedir、eh, sándwiches, ya sean c h u r r a s c o completos también, y otras variadas cosas que ustedes verán cuando estén ahí o vean la carta que se les ofrece. Espectacular oye, y también, sin recargo, también, recargo, sin recargo, sin importante recargo. Importante, oye. También nos acompaña si tú tienes una banda, no tienes donde ensayar www.powermusic.cl.、Sí, la, la sala de ensayo ahí donde Edgardo, ahí en Eis Aguirre con San Isidro, que les ofrece a parte la grabación del ensayo. d í g a m e ¿qué ofrece, maestro? <ríe> le ofrecen CDI la grabación del ensayo sin costo. Sin costo, qué Sin bueno. Sin costo. El mail de contacto: powermusic.cl hotmail.com. Número telefónico: el 634-8917. Ya, dicho esto, vamos a la música.、Eh, un gran trovador español. Un gran trovador. No sé si tú lo presentas lo presento yo. p r e s e n t e usted, maestro, y yo doy la canción. Esto、okay. Es así: okay, es una improvisación para la gente que nos quiere escuchar acá en Radio Espacio. Ok, entonces vamos con Joan Manuel Serrat del álbum Tributo a Antonio Machado de 1969. El tema. El tema de Joan Manuel Serrat es conocido por todos y no bien ponderado en alguna época de nuestra historia. Se llama Cantares. todo queda. pero lo n u endo caminos、mundos sutiles. i n g r a v i d o s y gentiles como pompas de j a b ó n Me gusta verlos pintarse de sol i grana volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.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 なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでな Seguimos en Radio Espacio. Amigo mío. Dígame, amigo mío. s e g u i m o s con la sección guitarra en mano. Ya lo habíamos comentado al principio. La idea de, este, de esta sección es que nos acompañe un trovador o un grupo en versión u n p l a c Pero que nos acompañe en vivo y toque en esta sección un tema. Hoy tenemos a un mimo. Bonito, bonito. Mira, mira, mira. Oye, bien, ¿ah? ¿eh? Bien ahí. Oye, no, la idea es que, como es el piloto, no tenemos a nadie en este minuto. Pero la idea es que nos contacten y puedan estar aquí, guitarra en mano. Guitarra en mano, o c o n o t r a cosa es con guitarra, todos saben. Mientras. ¿Y ¿Sí, con usted? <ríe> bueno,、eh, lo que sigue. Eh, bueno, queremos dar un agradecimiento al sitio web w w w m y s p a c e c o m s l a s h radio espacio porque nos da la oportunidad de transmitir esto a todo el mundo. ¿Cómo te queda el ojo? A todo nuestro mundo, maestro. A todo nuestro mundo, sí. Gracias a MySpace, a la gente de MySpace que hace posible esto y también a la gente que está escuchando esto a través de un CD que le pasaron, se copió o. Llegó por mail, por MCN. O tantas formas que tenemos de difusión, ¿no? O a través de nuestros espías, maestro. Oye, pero ahora caemos en un. En un punto. Que es súper importante. Ahora pasamos al. Momento de la música chilena. Momento de la música chilena. Desde este punto. Hasta el final. Solo nacionales. Qué lindo, m a e s t r o De ahí somos, de ahí somos porque de ahí venimos. Oye,、eh, ¿te parece si vamos al tiro a la música nacional o quiere agregar algo? No, todos agregan o n la misma música, maestro. Ya, entonces vamos al tiro con los grandes, con los gigantes de Inti y j i m a n i Del disco Arriesgaré la piel de 1996, escuchamos el tema Medianoche. ¡Wow! Ven a beber conmigo en doce copas, doce campanas, esta medianoche. Escucharás al bronce congelado, tañendo nuestro adiós con doce voces. Ven a besar conmigo en doce copos. La nieve amarga que fundió el invierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que tengo. Ven a morder conmigo en doce gritos los labios de un dolor ya redoblado. será la última もうかけとべせす。 どうして Y en bebas conmigo el sorbo amargo, en la voz gris de los metales ciegos, tendrá esta media noche repicando la eternidad de nuestros dos destierros. 私の愛のようと私の愛のように、私の愛のように、私の愛のように、私の愛のように、 Estamos de vuelta, amigo mío Alex. ¿Qué sigue a continuación? Qué lindo lo que viene, maestro. Qué lindo y qué sufrido. Así es el amor. Así es el amor. Uno lo busca, pero no lo encuentra de la manera que uno quiere. Y ahora vienen las biografías de bandas nacionales. En todos los programas va a tener una biografía, ¿no? De más. Por eso son biografías. de bandas nacionales. Ok. Ok. El turno es de... Me cae una lágrima al nombrar este grupo. Al dar el puntapié inicial del primer programa de Radio Espacio. Nos acompañan a través del recuerdo. En este momento. Un grupo. El cual ha llegado. Va a sonar mamón. Pero de los grupos que han llegado. De alguna u otra manera a mi corazón. Lleva por nombre La Rube Morgue. Bueno, te cuento, La Rube Morgue nace en 1995 y tuvo un gran éxito con su disco debut, homónimo, del año 1996. l o g r a n d o disco de oro con ventas superiores a las 23.000 copias、wow. y diversos premios de los medios. Luego, en 1999, salió al mercado su segundo disco, k a l e i d o s c o p i o Con el cual lograron ventas aproximadas de 5.000 copias. Desde ese momento se produjo un receso producto de varias circunstancias, que las vamos a dejar ahí, ¿no? Que fue marcado principalmente por la partida del tecladista, Michael m a l u u k que se fue a México, donde participó en diversas agrupaciones de música popular, entre las cuales se destaca Julieta Venegas. Bueno, Javier Chamas, Michael m a l u u k Javier Rodríguez y Francisco Valenzuela. Que son los integrantes originales de la Rube Morgue, más Rodrigo Velasco, ex guitarrista de la bicicleta, se reunieron el año 2005 con el objetivo de volver a la carga con una nueva producción discográfica de la banda que a fines de los 90 hizo conocidos sus temas como Blues a dos mujeres. ¡Qué lindo tema! Y sigue dando vuelta. ¿Para qué te cuento? entre otros éxitos q u é lindo s recuerdo s maestro q u é lindo s recuerdos te parece si escuchamos entonces algo de la rue morgue <ríe> estaba esperando este momento bueno lo que sigue es blues a dos mujeres aquí en radio espacio radio espacio TUS の a で i つ s Son mujeres que DE m u j e r で見つけたら、パリスの e で見つけたら、パリスの手で見 e r e ら、e リスの手で見つけた l パリスの手で見つけたら、パリスの手で見つけたら、パリス s 手で c つけたら、パリスの手で見つけたら、パリスの手 t 見つけたら、パリスの手で見つけた e パリスの手 e 見つけ a ら、パリスの e で見つけたら、パリスの手で見つけたら、パリスの手で見つけたら、パリ e の手で見つ e たら、パリスの手で見つけたら、パリスの a で Alucinemos sin frenos m i dolor Como si fuera tan normal Tan cotidiano que nos de igual Cortazar nos despecha Vamos, que nuestra magia será La de volar en melodías infinitas Que nacieron hace un tiempo ya La cosa no es tan grave Son mujeres que dejan Algo en el aire、oh. マークスで何をするか分からない。 Lindo tema, maestro. Me emocionó. Bueno, la r u b e morgue, ¿ah? ¿eh? Eh, oye, tenemos también regalos para el público, para la gente que nos no está escuchando en este minuto. Así sabía, así sabía, maestro. Mira, en un esfuerzo de producción, como ustedes saben, somos un programa total y absolutamente independiente, pero. Inde Qué linda esa palabra, independiente. Pero igual tenemos regalos. De más. Los independientes tienen el regalo de la independencia propia para ofrecerle a la gente que nos está escuchando, que también es independiente, que no se va a, gran, a los grandes conglomerados de la Radio Musical Nacional. Nosotros somos independientes para gente independiente. Bueno,、eh, te contaré que en esta ocasión tenemos de regalo un reloj Fioruch. para bueno, hombre ¿eh? lo tengo en mi mano en este minuto、eh, está bastante bonito el reloj no sé si si、sí, sí、lo veo está, lo está veo. bonito el reloj lo ¿no? percibo ya ahora dicho He tic tac tic tac tic tac tic tac no ahí le pusiste <risa> bueno q u i é n se lleva se va a llevar este reloj amigo mío <risa> Ya. El Mamo Contreras. <risa> Para que cuente su viaje hasta el infierno, maestro. Ok, no, no. La... <risa> Hablando en serio,、eh, se va a llegar el reloj.、Eh, la primera persona que nos contacte a radioespacio.com a o h t m i l y nos cuente que escuchó el programa. A todos nuestros amigos cercanos quedan exentos de este premio. Obsoletos. Sí. No pueden participar. Así que le avisamos a todos nuestros amigos cercanos que no pueden participar, sino que es una persona que haya escuchado, ya sea vía CD, ya sea que le llegó por mail o, o simplemente escuchó en w w w m y s p a c e c o m radio s p a c i o Radio espacio. Bueno, esa persona se lleva el reloj de hombre Fioruch. Así que ya saben, participen. Simplemente la primera persona que nos llegue el mail se lleva el reloj. ¿Te parece? ¿Y sabes qué, Mauro? Dime.、Eh, no solo somos medio s locos. ¿Y si ellos no pueden.? ¿Cómo Porque ¿Cómo? cómo, cómo llegan a, a buscar su regalo? Ah, no, pero si eso es eso, eso. Después en el próximo programa vamos a decir el nombre de la persona y probablemente la tengamos acá. Y ojalá que esté acá. Ojalá esté acá. Y si no, haremos todo lo posible por hacerle llegar el regalo. No, para p、si、a que e s No, n、no, no, si se lo vamos a hacer llegar. No, no, eso no, no, no queda ninguna duda que se lo vamos a hacer llegar. Oye, bien,、si、bien... ojalá que no sea de Nueva Zelanda porque es medio difícil hacer llegar un reloj、allá. Pero vamos, po. Demás, po. Y cuando nos paguen los pasajes, maestro. ¿eh? Oye, eh, vamos con un temita. Una banda que、temita. te gusta a ti. Te gusta bastante estar mandando me gusta mucho de, de, de hecho he sacado roncha en ti maestro porque han pasado estos temas a través de ti y se han devuelto a mí maestro en una condición de regalo、eh, yo no te voy a pedir disculpas en este momento esto queda para el entretiempo musical pero quiero que escuchen quiero que escuchen a este grupo este grupo nacional A lo mejor lo van a conocer por cosas no muy conocidas de parte de ellos, pero h i c i e r o n u n c o v e r a un tema de Víctor Jara, hicieron un video frente a la vía Portales que luego fue hasta el aeropuerto. Este es un grupo hermoso porque es distinto y lleva el nombre de una revista que se dio en aquellos tiempos. Así es. Su nombre es Mecánica Popular. Entonces, de Mecánica Popular, de su disco homónimo de 1999, escuchamos Las Meninas. Seguimos en Radio Espacio con Alex Hernández y Mauricio Bejar. Ok, oye,、eh, Alito, a ver, ¿qué sigue? Oye, esta parte me interesa mucho. Esta parte también me interesa mucho. De hecho, de hecho, de hecho, esta radio se hizo. Aparte de la necesidad de entregar nosotros el mensaje para ustedes y ustedes que nos entreguen su mensaje también. Es una cuestión mutua. Esta es la radio de todos. Y nosotros queremos ofrecer a través de ustedes lo que ustedes quieren de nosotros. Por lo tanto, la radio es comunicacional y de difusión. En estos momentos vienen las bandas emergentes. Bandas que con sacrificio, sudor y a fuego se han formado dentro de nuestras latitudes. No aquellas que se forman dentro de la televisión chilena, chilena. <risas> Esas bandas armadas ¿ah? en una inspección y en un laboratorio musical para ser más que, ven, que escuchadas, vendidas. Vendidas solamente. Esta es la realidad de la música nacional comprometida a nuestro sector poblacional emergente. Por eso, bandas emergentes. ¡Mauro! Ok, y para la gente que no le quedó claro todo lo que dijo Lale, que con su poesía, su retórica,、eh, t e n í a s facilidad de lengua toda. <risa> Pero está bien. o y、eh, somos、bueno. tal para g u a y compañero. <risa> ok, bueno, para la gente que no le queda claro,、eh, este espacio, este segmento, la idea es que se extienda más dentro de la radio, la, la parte de banda emergente. s La idea es que ustedes nos hagan llegar su material. Cualquier banda, cualquiera, cualquiera sea de su estilo, siendo banda nacional, bienvenida será que. ¿Dónde tienen que mandarnos la, la información? ¿Usted la sabe, Alito?、Eh, claro que sí, maestro. La invitación a enviar sus temas para ser、eh, puestos y escuchados al aire es, repitiendo el m a i l r a d i o s p a c i o arroa hotmail c o m Lo repito, maestro, lo repito para que no se lo olvide. Es a r a d i o s p a c i o c o t m a i l Bueno, entonces la gente que nos. los grupos, los solistas que nos envíen su, su trabajo, su arte a este mail,、eh, van a n e r la opción de, de salir al aire y ser difundido, que es tan difícil ser difundido en los grandes conglomerados radiales que existen en nuestro país, porque están todos comprados por los sellos, pero aquí nada, no estamos comprados por nadie,、eh, no, no, no existe ningún tipo de compra, no existe ningún tipo de venta, no existe. No, eh, eh, somos independientes.、Eh, no. De hecho, lo único que compramos es algo para calentar nuestras venas. Ok, entonces repetimos el mail en、eh, radio.espacio.hotmail.com. Arroba, arroba. Hotmail Punto、Com. Ok, bueno, y la primera banda viene muy de cerca, la referencia, pero a la vez válido.、Eh, queremos presentar una banda nueva que se llama Gallo Rojo. ¡Cojones! Van a, van a conocer alguna voz por ahí, ¿no? Y esto se llama Amargas Pesadillas,、e、iniciando nuestro ciclo de bandas emergentes. En Radio Espacio. どう De en sus largas noches, Gallo Rojo, Gallo Rojo, banda emprendedora igual que las que queremos escuchar en otra ocasión. Bandas que se han dado a conocer en ínfimos círculos musicales, pero que se pueden dar a la grandeza cíclica de las propias voces, hermano. Bueno, y de esta manera nos estamos despidiendo. ¿eh? De hecho, sí, se nos. ¡Qué mala pata! Se nos pasó el tiempo. Vamos a agradecer primero a MySpace por el espacio que nos otorga para. Difundir esto a, a través de internet a todo el mundo. Recordamos la página w w w m y s p a c e c o m s l a s h radio espacio. También recordamos el mail radioespacio.hotmail.com y queremos agradecer a toda la gente que nos está escuchando a través de los CDs. Por ejemplo, la gente que está en este minuto en el Rincón Ciudadano. Rincón Ciudadano, gran lugar, gran lugar de esparcimiento y también de búsqueda de nuevos cantautores y bandas emergentes. Bueno, un abrazo a la distancia a Rodrigo, a Marco, a Pamela, que seguramente nos están escuchando en este minuto, y a toda la gente que se porte bien ahí en Rincón Ciudadano, ¿eh? que un buen lugar, un buen lugar, ¿no? Raquelita. También. <ríe> Alex pasa su, sus datos. Personales. Bueno, de esta manera nos estamos despidiendo. Alex, ¿algo que decir al final de la transmisión?、Eh, ha sido un gusto estar con todos ustedes y con nuestro amigo Mauro, que ha dado la facilidad y también el compromiso para que esto no quede acá en cuatro paredes, sino que sea más allá. Las paredes del mundo también son pequeñas. Quizás alguien más allá nos. nos está escuchando pero nos interesa tu opinión tu compromiso con esta radio que es para ti también radio espacio por lo tanto los vamos a dejar hasta pronto o hasta luego hasta luego hasta luego será no hasta luego <risa> hasta luego, <risa> hasta luego. Hasta luego. <risa> para todos tus tetes nosotros nos despedimos hasta la próxima O vocación.、Bueno, Vendrá pronto, maestro. Recordamos la dirección w w w m y s p a c e c o m s l a s h radioespacio y para que nos envíen toda su música, todos sus poemas, todos sus reclamos, todo lo que nos quieran enviar, correcciones a nuestro programa. Estamos... Todo, maestro, lo que quieran vomitar. Estamos acá. En radioespacio.com. Para... Arroba Hotmail punto com. Radio Espacio. Bueno, y terminamos con uno de los grandes, ¿cómo? Uno o... de los grandes. Uno de los grandes, maestro. Y más encima es. Chileno. Chileno, maestro. Ya, entonces vamos con los j a i b a s De esta manera nos despedimos. Chao, Ale. Muchas gracias por tu participación. Nos vemos, maestro. Grande. Grande el proyecto, maestro. Nos vamos ahora. Pero nos volveremos a ver. Volveré contigo, <ríe> Mauro. Ahora viene. Los Jaivas. Con, con el tema. Hijos de la Tierra. Nos vemos. Adiós. Adiós. Muchas gracias.